que dedicamos todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, al tecno y a los sonidos oscuros y oscuros del underground rítmico. Eh, en el día de hoy, que muy oscuro y muy, muy lluvioso sería perfecto para esta música si uno no tuviera que venir en moto y pillar la moyaura del siglo eh, vamos a poner bastante música eh, muy oscura sin casi ninguna luz sobre todo en la segunda hora Vamos a adentrarnos un poco en las profundidades del Dark Ambient, Ritual, Witch House y demás estilos eh, diabólicos, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a entramar con Tecno, con eh, Amotic, un alemán que siempre nos regala... unos temazos estupendos ahora acaba de sacar su último disco eh, number six que lo edita en su propio sello amotic un sello que nada más que tiempo a editar en sus eh, producciones y eh, como siempre que tienen unos cuantos temas eh, perfectos como este que va a sonar que se llama ataraz <música> suena a Motic eh, como veis era un tema así un poquitín a medio tiempo eh, pero con una intensidad muy pronunciada un poco el estilo que utiliza siempre este hombre que no por repetirse resulta aburrido, sino que yo creo que mantiene siempre en todos los temas que fae la atención y Y, y la profundidad de principio a fin del, del tema. Estos es son un, un clásico ya en Berlín y en sitios como La Vergaín. Y la verdad que sería una pasada ver una sesión de este hombre en un sitio como La Vergaín. Y no tenemos a Motic, pero la semana que viene vamos a tener. Eh, a uno de nuestros productores favoritos, por no decir nuestro productor favorito, tratase de Abdullah Racine, que va a estar en sesión el próximo sábado en el club lana eh, que todos conoceréis, un club que últimamente está programando bastantes productores de techno eh, underground bastante interesantes. Bueno, Abdullah Racine sobre las palabras para presentarlo y esperemos que haga una sesión eh, como las que tienen el la costumbre va a hacer aunque estaríamos pues, más verlo verlo en formato libre, formato directo pero viene como un dj set que también está muy bien pero vamos no es lo mismo Vamos a ponerlo en el último disco que tenemos aquí, que es el proyecto Ulbeznar con Barg, el otro eh, productor que, y el creador del sello ¿no? del Electronics, donde están los dos comandándolo, un sello eh, sueco, bueno, sueco, como ellos dos, que lleva un poco la vanguardia del tecno eh, europeo y mundial. y bueno sin más vamos a poner un tema el tema que da título al disco que se llama Modern Silver que el sonido que sacan estos dos elementos es brutal eh, aunque no era este el tema que queríamos poner como más identificativo del disco luego pondremos otro aunque sí que lleva bastante identificativo del sonido tanto de Bars como de Adula Racine en su proyecto Ulbeznar eh, la verdad que a estos velos en directo con este proyecto tal cual, sí que sería un placer para las oreyes porque eh, utilicen un montón de, de cacharros y aparatos analógicos que, que les retuercen el sonido hasta límites insospechados. Y otro de los grandes Por lo menos me parece a mí innovadores del techno moderno europeo y Black Merlin, eh, un irlandés, holandés que lleva ya editados varios trabajos, eh, uno bastante conocido porque lo hizo con todo con grabaciones de campo eh, realizadas en el sudeste asiático. Y bueno, eh, presentamos hace poco un EP que había solellado y ahora acaba de solellar otro llamado Face, eh, en un estilo así bastante oscuro y muy experimental, pero sin, sin dejar de ser tecno. Vamos, eh, son dos temas nada más. Vamos a poner el primero, el, primero, el que abre la cara, que se llama Face 1. Merlin que antes eh, os dije que era holandés y no, no es holandés, es inglés eh, del Reino Unido y se llama George Thompson lo que pasa es que me había confundido porque el último disco he en un sello holandés y vamos a territorios un poquito más industriales eh, con un disco de Baylor of Light Flight of Light y un productor un proyecto, no sé en realidad si sí llevo uno solo, pero creo que sí un proyecto de Zurich eh, lleva ya un montón de discos de editados y se sitúa un poco en el rollo post-punk industrial un eh, Wave cosas así un poco yoñe de lo que lleve el Tecno Puro pero tenemos aquí un último EP de remixes que sí que Fine remix se eh, siente que está más en la escena techno como este que va a sonar de face fatal face fatal que y uno también de los eh, innovadores eh, más conocidos del tecno moderno también eh, ha sido de la bergain y de berlín el, el tema que va a sonar se llama trust Bastante guapo también el tema este, el remix de Face Fatal, como digo, uno de los eh, renovadores del tecno moderno de Berlín. Y vamos a ir ahora, con ya que estamos un poco metidos en arenes industriales, vamos a hacer un repasín del, de algunas cosas que nos interesen de, de un sello de cintas que presentamos. Eh, la semana pasada me parece con alguna cinta que pusimos aquí tratase del sello de Glasgow Clandestine Records eh, y vamos a bueno estoy, decir que este sello eh, tiene un, ton, un tono así también eh, bastante oscurón eh, muy cercano estéticamente eh, a mí me parece a lo que un poco el black metal más naturalista por decirlo de alguna manera y bueno, va un poco del noise a la música industrial algo de techno, una mezcla un poco de sonidos eh, no convencionales pero eh, de bastante calidad casi todos ellos vamos a poner el, el proyecto de JT, JT Whitfield eh, un productor italiano Creo que se debate un poco entre el noise y la música industrial eh, Con algún ritmo eh, tecno también al uso Y editó una cinta con estos clandestine records Que está muy bien, que recomendamos desde aquí Y vamos a poner el tema Ansias Loop. Pues evidentemente este no era eh, el que habíamos anunciado eh, JT Whitfield, sino que se nos coló un tema de otro remix otro remix de, de Bell of Light por parte de Blues Response y sonó Medusa. Una, un tema de también de este Bell of Light, como digo, remezclado por. Por Blue Response, otro también productor eh, bastante innovador del técnico europeo. Teníamos algún problema con las tintas. A ver si lo solucionamos ahora y nos suena este Ansias Loop de JT Whitfield. este récord si podéis eh, o si queréis echa un huello eh, al bancamp que ya te, os digo que hay un sello eh, underground de cintes pero muy interesante que tienen cosas muy guapas como este jt willfield con su coat and submerge mm. Una, un trabajo lleno de sonidos apocalípticos como podéis comprobar en este tema que acabamos de poner y de este sello voy a poner todavía otro, otra cinta más se trata de Black Selling otro proyecto un poquitín distinto más eh, tranquilo pero... también ruidoso y experimental eh, tratase de Black Sailing y su cinta Throne, una cinta que a mí me gusta bastante, Tien, está así entre el ambient y el noise y música así un poquitín experimental tirando al folk Y bueno, sin más, vamos a poner una, un tema eh, que se llama Viking Ships. pues un contraste bastante importante entre este tema y el que pusimos eh, anteriormente pero y lo que hay porque en estos tiempos eh, lo mismo en la misma escena puede estar eh, este black Sailing con Throne que falla un ambiente oscuro Eh, de corte un poquitín eh, folk o así a mí me lo parece con el anterior JT Wilfield que es sonido más industrial y potente y apocalíptico y cambiamos ahora de sello para ir con para ir simplemente a poner un tema de Zeldo 2 es un sueco que eh, está, está muy influido por la BM, eh, la música electrónica de finales de los 80 y yo bastante conocido en Suecia, también últimamente por, ser, por, por tener a, a es un proyecto con Barg, eh, eh, Barg 2. Que lo pusimos aquí la semana pasada. Eh, Centramos un poquitín en el tecno más oscuro. Y simplemente para que veáis cómo suena en solitario, vamos a poner un tema cortín de su disco Mechanist Grand Slant, eh, que sacó en el 2015 con Sacción Records. El tema se llama Impulse Control. sonidos eh, muy influidos por la ebm no confundir con edm este fue un estilo que se puso un poquitín en vanguardia en, a finales de los años 80 supongo que lo más conocido sería front 242 y bueno este cel 2 eh, recupera un poco Eh, a un año este sonido que no es el único porque parece que está volviendo a recuperarse por un montón de productores que precisamente vienen de la escena tecno eh, más pura y ya vamos a sumergirnos en oscuridades de fechu con eh, precisamente este Dock tenía un, una casete eh, grabada en el 2016 con el sello Brutal Discipline Eh, una maqueta una maqueta, una cinta porque un trabajo, un álbum eh, eh, a medis con Teral Round Phoenix que y un proyecto de Ritual Ambient y Death Industrial eh, muy oscuro eh, pero también A mi modo de ver, muy musical. Eh, creo que hay un proyecto griego, porque las letras que pone aquí son, bastante, son caracteres griegos. Y se llama. Está de, la cinta está dividida en dos caras. La cara esta de Eter al Raúl Fénix, se titula. Keparnerix en ritual en manifesto. Y. Vamos a poner el tema que, que abre esta cara Ahí va Pues, eh, muy oscuro este en ritualen que en realidad y como se llama el proyecto porque ya eh, que a veces cuando te encuentres con estos discos que eh, te ponen el título no sabes si eh, el título y eh, el, el productor o okay, qué eh, pues en definitiva este en realidad el proyecto de este productor se llama que panelicen en ritualen manifest y en esta cinta eh, lo hacía como Teral Round Fénix, o sea, un lío total y realmente no un ye, no ye grego, sino que ye de Otterburg, de Suecia y eh, esos caracteres que me parecían muy gregos, pues resulta que son al parecer suecos supongo que también tiene una una, un alfabeto eh, distinto que desconozco. y antes de que se nos pase, vamos a a poner el, el tema que, que queríamos que sonara de Uldenar, el proyecto de Barg y y Adular Rasín, que repito va a estar aquí la semana que viene, el sábado en el Lana, en el club de la de, de aquí de Sishon, y no y por hacer propaganda y que nos presta mogollón este productor sueco, eh, rubio casi albino, que yo creo que cambió un poquitín el sonido del tecno desde el, desde el 2011 para acá, y su último disco, como digo, este que sacaron también con su sello ¿no? del Electronics, se llama... Eh, Model eh, Silver y el tema que va a sonar se llama Neptuno Marina. <risa> en la línea habitual de Ulbberna, este tema que acaba de sonar. Neptuno Marina. Y... vamos a volver otra vez a oscuridades eh, subterráneas y... sin ningún tipo de luz. Eh, de la mano de Otgu Suegu, para variar, eh, Tratase de Norbach. Este... Norberg que parece que todos tienen el, el nombre de... el Barg ahí metido en el nombre, gusta yo mucho a estos suecos eh, utilizar Barg, que me parece que lleve lobo o algo así y en realidad se llama Henrik Norberg Bjorg y lleva una pila de años en esto de la música electrónica, desde el 88 y y eh, un poco un clásico de la música industrial ambient dark y todo lo que puedo los operativos oscuros que oh, se os puedan ocurrir eh, desde su disco Matching Simmer 412 eh, en los años 90 pues y hay un clásico y yo la verdad no lo conozco no lo conocía casi nada y tiene su aquel porque saca unos sonidos eh, muy interesantes eh, muy yoño de lo que ya ha parecido el techno pero bueno eh, yo creo que están en la línea de este programa eh, su disco de secret barbarous names eh, Tiene pocos meses y vamos a poner el tema mantra for Kipta. Esto era Norbarg y su The Secret Barbarous Names eh, dar Ambient puro y duro. Eh, a mí me suena un poquitín como.. no sé si trabajáis alguna vez haciendo música, pero cuando exportas una.. Exagerada, te sale una cosa así parecida, no sé explicarlo bien, pero y a mí me suena que esta siente se haga un poquitín con, con eso, aunque bueno, no lo llena más que una, intuic una intuición, no, no sé nada fijo al respecto. Y pues vamos a ir con otra cosa de Suecia, unos. Eh... Un proyecto también experimental que se llama Kio. Eh, son eh, H Nor, Vide y F Valentín. Eh, hacen música electrónica experimental en el que también mezclan un poquitín de todo. Y su trabajo del año pasado se llama Potencia Music, con el que debutaron. Eh, lo sacó el sello Post Isolation, sello también muy conocido. por estar a la vanguardia de la música electrónica eh, europea y vamos a poner el tema un title 4 que ya os digo que y también eh, especial y no tiene mucho que ver tampoco con, con el tecno pero eh, está muy guapo como vais a comprobar de contraste también había en este proyecto Kio eh, mucho más luminoso que lo que estábamos poniendo hasta ahora eh, estos Kio están teniendo bastante repercusión en, en el panorama electrónico underground europeo y yo creo que tiene su razón porque convienen un montón de elementos de de forma muy sutil sin que choquen eh, aunque sean eh, mogollón de distintos como seguramente escuchasteis la guitarra y demás cosas eh, la guitarra acústica que también tira así como sin seguir en una melodía concreta pero bueno yo lo yo veo lo bastante coherente este proyecto kio que como digo bien de suecia como una como de las mayores cosas que se hacen a eh, un en año una música electrónica europea vienen de, de esa zona como y de dinamarca como este que vamos a poner ahora que ye sorlej no sé cómo se pronuncia pero se lee así tal cual y un productor que Ya pusimos varias veces, eh, haciendo una especie de tecno étnico, pero que ahora nos sorprende con una cinta eh, editada en Moral Defeat, un sello también de Copenhague, que y un sello bastante prestoso, que edita también a Siente muy buena como Restis Plagona, y que en este caso deriva un poco para sonidos eh, Noise y, y ambiente. Eh, sonidos casi sin ritmo, como este, Ciudades Invisibles, que suena a continuación. me sonaba con su último trabajo permanence y el tema invisible cities las ciudades invisibles una cinta que va un poco en esa línea eh, noise ambiental y que a mí me gusta porque yo la verdad le encuentro un algo a este a este hombre de, de, de dinamarca Tanto en su faceta más tecno, tecno también muy original porque mete eh, mogollón de samples de música árabe y suena, tiene ese tono arábico que a mí en particular me mola mucho y también en su faceta ambiente, noise que yo creo que es bastante impresionante. Y vamos a tirar un poquitín ya para terrenos más tecnarios eh, con Escubadez. Un proyecto de, que en realidad se, eh, está detrás un hombre llamado Ricardo Donoso. Eh, Donoso, eh, me parece que Y de Brasil, creo. No lo no sé fijo. Eh, a ver si encuentro más información y su disco The World of the Core eh, a mí me parece toda una preciosidad y eh, un tecno muy ambiental eh, muy precios, preciosista eh, este tema que vamos a poner Skin of Things quizás eh, sea un poquitín el más rítmico de todo el disco pero Eh, yo creo que procede ponerlo. Eh, ahí va, Escubadez de Schem O Things. Este señor eh, Ricardo Donoso, no de Brasil, sino que llegue de Boston. Eh, no sé de dónde saqué lo de que podía ser de Brasil, pero bueno, él desarrolla el su trabajo desde Boston. Y seguimos ya para volver de lleno al Tecno, de la mano de Locker Matic, que llegue el último... La última edición del sello MOR, uno de nuestros sellos favoritos de, de tecno en Europa donde todo lo que saca eh, ye, eh, artillería pura para pa pinchar en, lo, en, en los clubs más tecnófilos eh, que te puedas imaginar y este... Este disco de, Lo, de Lockermatic eh, llamado Interlock eh, tiene seis temas, creo, que todos, cada uno de ellos, son pinchables eh, de afecho. Vamos a poner el número 5, que se llama Interlock, como y he de esperar, number 5. <música> el tiempo, eh, ya casi son las 11 de la noche y tenemos que terminar el programa de hoy. Eh, vamos a terminarlo con los últimos segundos con Ulbert Nar y su último disco que eh, presentamos aquí y que esperamos que pinche el próximo sábado eh, a Dula Eh, en el Lana, eh, abundantemente. Sin más, eh, deseamos eh, salud y libertad. Hasta el próximo domingo.